Los trabajadores y trabajadoras pueden estar tranquilos, las pasajeras no, porque solo ha dicho pasajeros. No, pasajeros y pasajeras ha, también dicho, ha dicho. También ha dicho, menos mal,、sí. es que si no imagináis a q u e se habría、pasajeros. liado. l A q u e se habría liado. Pero bueno, en fin, que seguimos sin saber de qué va la cosa. El dato, que más o menos el 50% ya se habría recuperado. Bueno, o v a l Sí, ¿Algo más que de... destacar? ¿Un titular、eh, de qué? No, bueno, efectivamente todavía ha dicho no sabemos las causas, pero las sabremos. Esos 15 gigavatios en 5 segundos,、mm. el equivalente al 60%, que es una barbaridad. Y yo creo que la intencionalidad del presidente, tanto con la anterior comparecencia como con esta, es dar la sensación de que dentro del caos, el caos es reducido. Cuando da datos sobre los vuelos, sobre la seguridad en las calles, sobre que el Estado funciona, creo que es la principal、eh, intención de este tipo de、bueno, comparecencias, que efectivamente no nos están diciendo mucho. Crisis en vías de solución, pero todavía no solucionada. Pues mañana más, chicos. Cuidadito al volver a, a casa. Buenas noches, Antonio. Gracias, buenas noches. Reque, gracias. Un abrazo fuerte. Adiós, gracias, chicos. Nos v e m o s Expósito. La linterna. Cope. Estar informado.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 Con un premio de 17 millones de euros. Once, ahora y siempre, bien jugado.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 El histórico apagón que se ha producido este mediodía en España ha puesto a prueba nuestras infraestructuras de comunicación, pero más aún la calidad de nuestra convivencia. Ante un acontecimiento que ha provocado innumerables trastornos y que habría podido suscitar miedo y desazón en no pocas personas, la reacción general de nuestra sociedad ha sido modélica. El orden y la tranquilidad han sido la norma en las calles de las ciudades españolas, a pesar de la falta de información y de los lógicos interrogantes que cualquiera podía plantearse. De igual modo, hay que reconocer el trabajo esforzado de numerosos servidores públicos para atender todo tipo de situaciones, desde las más ordinarias hasta otras que requerían una respuesta urgente. Todo ello se ha producido sin que hubiese apenas información por parte del Gobierno durante horas. Es lógico que las instituciones cuiden la comunicación en torno a una situación sin precedentes, pero el vacío casi absoluto de presencias cualificadas que dieran seguridad a la ciudadanía no parece de recibo. Ante lo excepcional de este caso, cuyo origen requiere ser adecuadamente explicado, se ha abierto espacio para todo tipo de bulos y la falta de una presencia institucional relevante no ha sido precisamente una ayuda. El apagón pone ante nuestros ojos la vulnerabilidad de una compleja sociedad marcada por la tecnología y la información. Aparte de las respuestas de seguridad que es urgente implementar, se ha puesto de manifiesto la importancia del protagonismo de cada persona y de las redes comunitarias que vertebran nuestra sociedad. Cuanto más tecnificados sean nuestros sistemas sociales, más decisivo será cuidar el factor humano. Yo c l a s t n c e Son las 11 y 8 minutos de la noche, las 10 y 8 minutos en Canarias. Con expósito La última hora en la linterna. Cope, estar informado. Ahora mismo, un helicóptero de la policía con los potentes focos de visión nocturna va iluminando las azoteas de este centro de Madrid. Estoy, estoy en la calle Alcalá, entre Cibeles y la Plaza de la Independencia, sin luz. No hay luz en este trozo, aunque sí. De la Plaza de Independencia hacia O'Donnell, por decirlo así, y desde Cibeles en dirección Puerta del Sol. Pero en este tramo donde estamos, a oscuras. La circulación es normal. Como te digo, la policía vigila desde el cielo las azoteas de Madrid en una noche que se prevé complicada. Casi 11 horas después del apagón que ha dejado a oscuras a España, todavía la mitad. s i g u e sin suministro eléctrico. Lo acaba de explicar Pedro Sánchez en una comparecencia que hemos escuchado aquí en COPE. Apunta el motivo de este apagón histórico. Lo que nos comunican los técnicos de red eléctrica es que, a las 12 y 33 de esta mañana, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas cinco segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. El 60%. El 60%, muy solemne, no ha ocurrido jamás, pero hay que saber por qué. Y esa es la clave. ¿Qué más ha dicho Ricardo Rodríguez? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Pues efectivamente, Pedro Sánchez no ha dado información sobre cuánto tardará en recuperarse la normalidad o qué ha causado esa incidencia. Cuánto se tardará es algo que Red Eléctrica no puede decirnos con certeza. Ha trasladado el presidente del Gobierno en esa comparecencia. ¿Qué ha provocado la desaparición súbita del suministro? Es algo también que los especialistas no han determinado, pero lo harán, ha añadido el p r e i e n El jefe del ejecutivo. En l del jefe Ejecutivo. e cuanto a la situación en los hospitales, Sánchez ha mantenido que es de normalidad gracias a los grupos electrógenos. Todos los recursos del Estado están siendo movilizados desde el primer minuto, ha incidido el presidente. En todo caso, queda una noche larga, eso sí lo ha advertido. Se va a trabajar a destajo, ha sostenido Sánchez, con un objetivo claro: que mañana la luz haya vuelto a todo el territorio nacional. Según las cifras aportadas por el Gobierno, se han restablecido 421 subestaciones de las 680 que hay. Bueno, como te digo, de las causas sabemos poca cosa. La última actualización que ha hecho Red Eléctrica apunta ahora a un posible fallo, sin detalles. Hemos escuchado a Sánchez, aunque la empresa eléctrica habla de que el origen del colapso podría ser el desequilibrio provocado por la desconexión con Francia. Nada más. El director de operaciones de red eléctrica es Fernando Prieto. En las próximas horas está previsto pues, que este proceso pueda continuar propagando tensión a diversas zonas en la medida en la que haya generación disponible para abastecer nuevos consumos, de tal manera que progresivamente se pueda ir recuperando la normalidad en todo el t r e o Pues mira, en este momento acaba de llegar la luz de las farolas de la calle a este tramo de la calle Alcalá. En este instante. Se ve iluminada incluso la propia puerta de Alcalá en la Plaza de la Independencia. En este momento ya hay luz en áreas de todas las comunidades autónomas. Barcelona, Madrid, Málaga o Bilbao están recuperando poco a poco la electricidad en casi todos sus barrios. Además de las capitales, otras ciudades como Leganés han celebrado así que ha vuelto la luz. Eléctrica advierte de que se va a tardar horas en recuperar la normalidad total, y es que fuera de las grandes ciudades, ojo con esto, va a ser difícil. Cataluña se prepara para una noche con el 60% oscuras, así van a estar muchas localidades, hasta en la capital, en Madrid, no se garantiza. El alumbrado eléctrico público de manera permanente. Lo ha confirmado el alcalde José Luis Martínez Almeida. No tenemos garantizado el suministro eléctrico del alumbrado público en gran parte de la zona de Madrid y, por tanto, necesitamos para minimizar los riesgos de seguridad que se puedan producir que, por favor, volváis a vuestras casas y que permanezcáis en vuestros domicilios. Para afrontar esta noche en toda España, el Ministerio del Interior ha desplegado miles de policías por la seguridad ciudadana, claro. Eso para esta noche. Para mañana, algunos gobiernos regionales mueven ficha y han anunciado. Que se suspenden todas las clases. Silvia Martínez, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Este lunes el apagón ha dejado a oscuras las aulas. Muchos coles han tenido que servir la comida fría en los comedores, si es que han podido hacerlo. Y muchos alumnos pues, han tenido que esperar horas hasta que sus padres han podido ir a buscarles. Para evitar situaciones similares, mañana sabemos que ocho comunidades no、eh, darán clases. Son esas que han solicitado la emergencia nacional: Extremadura, Andalucía, Madrid, Galicia, La Rioja, Murcia. La Comunidad Valenciana y también Castilla-La Mancha. En el caso de Castilla y León, de Asturias, de Cantabria, del País Vasco de Navarra, han comunicado que van a mantener la actividad lectiva con normalidad. También Canarias y Baleares, ya que no se han visto afectadas por el fallo eléctrico. Y en el caso de Cataluña, pues han sido prudentes y han asegurado que mañana abrirán con normalidad, salvo que les impida una incidencia de última hora poder hacerlo. Este apagón ha generado el caos, sobre todo en el centro de las principales ciudades, también en la red ferroviaria, metros, tranvías, trenes. Hasta 11 trenes siguen pendientes de rescatar a esta hora en toda España. Las principales estaciones de tren han abierto espacios para acoger a los miles de viajeros que se han quedado literalmente tirados. En Atocha hay cientos de personas hasta ahora y allí se encuentra nuestro compañero Gonzalo z a v a l l a Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Desde el único punto de la estación de Atocha donde hemos podido conseguir un poco de cobertura. Panorama francamente llamativo, Ángel. ¿eh? Todo está a oscuras. La imagen es parecida a la de una película. Ahora mismo, si uno llega a Tocha, se v a a encontrar todos los accesos al interior de la estación cerrados. Solo hay uno abierto, el de Cercanías, que es donde están acomodando precisamente a la gente que va a pasar noche ahí en la estación. No todos, ¿eh? Porque, por ejemplo, me he acercado a、eh, hablar con una señora que resultaba ser de Nueva Zelanda, que hoy tenía un tren a Córdoba y que su intención era pasar la noche en la acera, Ángel. Me ha dicho que sí, que sí, que lo iba a pasar en la acera. Y no es el único caso, porque hay mucha gente que está en la acera tirada, como el que se tira en un aeropuerto a poner la cabeza sobre la mochila, esa imagen que hemos visto mil veces. Y claro, muchos sin cenar, con niños pequeños que también he visto. Los que todavía no se han tumbado en el suelo están esperando el autobús. La gente aplaude cuando llegan estos autobuses, porque insisto, todavía queda mucha, mucha gente. Y todos coinciden en lo mismo. Esto es francamente surrealista. Totalmente surrealista.、Ajá. He llegado hoy,、eh, me ha pillado en una torre, en una de las cuatro torres, en el piso 19, he tenido que bajar andando. Bueno, a ú no n sé lo que ha pasado. ¿Y has podido hablar con la familia?、Eh, pues, estaba justamente ahora entrando en los mensajes, que en Valencia, en la ciudad, había llegado ya la luz, en las afueras donde vivimos, aún no, pero bueno, viendo. ¿Por primera vez en todo el día? Sí,、eh, sí, por, por primera vez, ahora mismo. Es verdad que ha bajado el número de sirenas que se escuchan por la calle considerablemente, Ángel, y realmente la presencia policial se concentra, al menos lo que yo he visto,、eh, en la puerta de esta estación y en, la, y en los cruces de, de, de las principales avenidas. Pero insisto, la mayoría de las calles están a oscuras. Es una imagen muy llamativa. En una ciudad tremendamente iluminada como es Madrid, no se ve a dos metros y, por supuesto, la gente que te cruzas por la calle, todo el mundo va con linternas. ¿Por q u e darnos con algo bueno? Pues mira, mientras veníamos a la estación, hemos pasado por varias manzanas que sí que tenían luz, tanto en las farolas como en el interior de los edificios. Pero de momento son solo algunas manzanas, no todas. Nos vamos precisamente, hablando de trenes, a la estación de Valladolid. Ahí está nuestra compañera Marta Bermejo. Una situación muy complicada, Marta. Buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. Pues sí, muy complicada y además también con sorpresa, si se puede decir de alguna manera. Mira, sobre las 10 de la noche yo llegaba a esta estación de trenes porque se esperaba un tren que llegaba de Asturias con 400 personas y aquí les esperaban Policía Nacional, Policía Municipal, Cruz Roja, con un poco de h a b i t u a l l a m i e n t o porque llevaba más de 10 horas también esperando en este tren que llegaba de Asturias. El problema es que al final, finalmente, a última hora, se ha decidido que ese tren iba a ser trasladado a León, todo el mundo ha recogido y se ha ido. Los periodistas que estábamos por aquí, por la zona, de repente hemos visto que llegaba un tren y hemos dicho, ¿Y este tren de dónde viene? Nadie sabía de la existencia de este tren. Ha llegado un tren que también ha estado más de 10 horas en Venta de Baños, una localidad valentina muy cercana a Valladolid, que finalmente les han trasladado aquí a Valladolid. Y cuando han llegado, nadie sabía qué hacer con ellos ni qué podíamos、eh, bueno, pues、encontrar. ¿no? Cuando se han bajado, estaban pues,、eh, muy alterados. Muchos de ellos se han bajado intentando buscar algún tipo de transporte. Se han ido a Madrid, varios de ellos en taxi, haciendo grupos, y otros muchos pues, han esperado aquí a saber qué estaba pasando. Acaba de llegar el subdelegado del gobierno. Nos ha dicho que ha sido una sorpresa también para él el saber y el desconocer que existía este tren con más de 200 pasajeros, 250. Y ahora mismo nos acaba de confirmar su delegado ACOPE que está hablando con el presidente de la Asociación de Hoteles de Valladolid para buscarles un alojamiento y que pueda por lo menos descansar en esta noche tan ajetreada e insólita. Madre mía, qué desastre. Gracias, Marta. Gracias. El caos en la ciudad está provocando efectos colaterales, por ejemplo, los aeropuertos, aunque funcionen por sus sistemas independientes de energía. No puedes llegar al aeropuerto. En Madrid el tráfico aéreo se ha visto reducido un 30%. Las entradas y salidas de barajas están siendo casi imposibles. Álvaro García, buenas noches. ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. La última hora la daba a conocer precisamente el, el propio Pedro Sánchez. Decía que de los 6.000 vuelos programados en toda España, 344 han sido cancelados, o sea, un 9% de los que estaban、eh, planificados. Poco a poco va recuperando algo la actividad más habitual en este aeropuerto. Sigue habiendo muchos retrasos, eso sí.、Eh, si miro ahora mismo la pantalla, de los próximos 10, 12 vuelos hay 3 cancelados, 5 retrasos. Y solo cuatro que no eh, están eh, sufriendo alteraciones de sus programas. Es decir, que uno de cada, cada tres vuelos, uno de cada tres, no se están viendo afectados. Y claro, los que llegan a, a Madrid se encuentran con un panorama prácticamente desolador. Hace nada hablaba con Isabel, ha llegado、eh, desde Londres, pero sigue haciendo ahora mismo. Una larga cola para salir del aeropuerto. Es las 8, 2 horas y media. Pues nada, mucha incertidumbre y yo lo que quería era llegar a Madrid y ya está. Entonces pensé mejor intentarlo lo antes posible, aunque tarde. Y estaba haciendo cola una hora y poquito para llegar al taxi y ya súper aliviada. Pero como solo cogían efectivo, me he tenido que ir para adentro a hacer cola para sacar dinero, que también es un caos. O sea, suma esa hora más otras dos horas de cola dentro de la terminal para sacar dinero, porque claro, esa es otra. Nada de tarjetas para autobuses、claro. ni taxis. La buena noticia es que cuando sales a la calle te encuentras、eh, oscuridad total, lógicamente, pero en el horizonte vemos ya decenas de luces verdes,、eh, de taxis libres que llegan con más frecuencia y eso es precisamente、mm. el mejor síntoma. Esos son los que pueden salir, porque a lo lejos. Donde me encuentro también en la terminal, veo gente tumbada en el suelo、eh, usando cartones como、Normal. mantas para dormir. Gracias, Álvaro. A ti. Hasta mañana. Perdona que interrumpa, pero no me lo puedo aguantar más. Mira, con la fórmula Coche Casa de línea directa, al juntar tu seguro de coche y tu seguro de hogar, ahorras directamente. Aprovecha, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Venga, ya podemos continuar. Expósito. La linterna. Cope. Estar informado.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 En la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola Juan. Hola Ángel. Llevo todo el día dando vueltas por Madrid en moto, observando a la gente. Y lo cierto es que el apagón me ha descubierto una ciudad distinta. He descubierto cómo lo que a primera hora eran agentes de movilidad dirigiendo el tráfico, a última hora de la tarde eran ciudadanos con sus chalecos amarillos dirigiendo los coches. He descubierto cómo las personas se tomaban con humor lo que no deja de ser una crisis. Relevantísima y de la que habrá que hablar por sus consecuencias políticas. He descubierto cómo los niños celebraban el apagón como una oportunidad para salir al patio y no volver a clase. He escuchado cómo uno preguntaba: Mamá, ¿mañana va a haber también apagón? He descubierto, de nuevo, con cierto horror, los supermercados con gente esperando para entrar y gente saliendo con papel higiénico. He descubierto lo oscuros que son los túneles en la ciudad cuando no hay luz. La oscuridad absoluta. he pensado cómo vivimos en una sociedad llena de focos, llena de faros, llena de neones, pero realmente ahí fuera está la oscuridad. Y por eso me h a acordado del discurso de Álvaro Pombo el pasado miércoles en el premio Cervantes, hablando de la fragilidad, de la fragilidad humana y de la fragilidad de la sociedad. Y me he acordado del cachondeo que nos traíamos con el kit de supervivencia de la Comisión Europea. Pues resulta que la comisaria va a tener razón, porque a mí me ha cogido esto. Sin navaja de Albacete, sin billetes en la cartera y lo más importante, sin pilas para la radio. Porque también he descubierto que una vez más, cuando no queda nada, ahí está la radio. Y en ese plan. Expósito. La linterna. Cope. Estar informado. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la once de hoy, la fecha ganadora ha sido.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 Aquí mismo acaba de volver la luz d e alumbrado público. Hasta hace ratito esto estaba completamente a oscuras entre Cibeles y la Plaza de la Independencia. La verdad es que esto era para verlo. ¿eh? Se ven helicópteros de la policía, sirenas azules por todas partes. Hay un montón de presencia policial. Hace un rato, en plena locura del programa, han empezado a llegarme mensajes en cuanto decía: vuelve la luz en Cartagena, vuelve la luz en. Y de repente me ha escrito. Mi amiga Laura, y me dice: Soy una corresponsal improvisada por la zona de Chamartín, al norte de Madrid. Laura, buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. Qué ilusión. Oye, Laura. Oye, Qué ilusión yo. <risa> Oye, ¿ya ha vuelto a luz a casa? Ha vuelto, yo creo que a la vez que en la calle Alcalá, porque te estaba escuchando y al、uh -huh. ratito hemos, hemos, la hemos recibido nosotros. Qué guay. Oye,、okay. mmm, en, yo estaba comentando que en esa zona del norte de Madrid. Me llegaban mensajes de que había luz, había electricidad, pero en tu, en tu zona, en tu barrio, en tu manzana, no. No, de hecho yo veía que iba recuperando, oía gritos del, de los edificios de alrededor, que se ve que e son otro barrio, pero nosotros seguíamos a la luz de las velas y de la linterna de Cope. Qué bueno. Oye,、eh, ¿cómo lo habéis vivido en casa? Pues ha sido emocionante, porque hemos tardado en llegar a buscar a los niños al colegio.、Claro. Eh, luego hablando con ellos, tú sabes que nuestra familia pues, pues ha vivido muchas cosas. Entonces le decía a mí, la mía? Sí, sí, sí.、Pues、yo le decía, a la pequeña: le decía ocho, Tienes ocho años y has vivido un volcán, una dana, una pandemia. Un... Bueno, y me dice: Y dos papas. Más lo que ella trae、sí. en la mochila también. ¿eh? Eso es, eso es. Qué sí, bueno. Sí. Qué bueno. O sea, que... Oye, ¿al doctor dónde le ha pillado la cosa a tu marido? Pues le ha pillado,、eh, yo creo que la clínica dermatológica era el, el único reducto de Madrid que tenía algo de luz. Fíjate. Así que yo, ha tardado en enterarse, me he ido a buscarle y, y ahí me he enterado yo de las noticias, gracias a su wifi. Bueno, en cualquier caso se confirma que ya prácticamente todo Madrid tiene luz, incluidas、sí, sí. las casas, por ejemplo, en ese punto de Chamartín. Que ha llegado eso, un poquito、no、más. Tarde. Factura, ¿no? Debe ser eso. Laura, un beso muy fuerte. <risa> un b e s a z o á n Cuidado, s Gracias、adiós. por la información. Venga, adiós, adiós. <risa> casi, casi apagamos ya esta linterna. Damos paso a los compañeros de Deportes Cope. En un día muy especial, otro día para la historia, y te dio razón, Laura. Hemos vivido un volcán, una pandemia, una dana, la filomena, el apagón de la luz. Oye, a ver si va a haber algún gafe por ahí. En fin, yo no miro a nadie, pero nos lo queríamos perder. Mañana más. c u i d a t i t o buenas noches, sentido común y responsabilidad. Hasta mañana. Expósito. La linterna. Escuchas Cope. Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.